no te cuenten lo que pasa. Amata tu Televista, et a Pisturratia. ¡Perdito Padre! Si el capitalismo no quiere nada, ni hablar, ni mirar para este pequeño país, esperaremos que desaparezca el capitalismo en Estados Unidos Ese ritmo cubano que está revivido Se alzó el sol en la tierra donde predecían que la luz nunca se iba a dignar a besar el frío azul o el cálido suelo. Amaneció ...en enero del 59, cuando desde la Sierra Maestra... ...los rojos futuros zarpaban al mar errante... ...y por encima del hielo. Triunfó la revolución, sobre el lagarto verde que flota en el Caribe... ...donde para siempre mi comandante se ha de fundir el hielo. Por fin terminó la opresión, y la voz cantante de los sueños... ...fue tanta que ahogó el mundo en su perfume azul... ...del derecho inalienable, que es soñar. El destino se reconoce, y su brillo es incomparable... ...a la lucha por la vida... Cantando la ilusión, mi comandante, con una rosa blanca, en junio como en enero, reconociendo que si Cuba es posible, otro mundo es inevitable. ¡Hasta la victoria siempre! Bueno, Arratsaldeon, Arratsaldeon Tamara, Arratsaldeon Oliver, Arratsaldeon Naia, gure gonbidatu berezia, dagoela hortik eskutak. <risa> Gaur, eh, bueno, gai berezi bat edukiko dugu, dakizuenez orain dela gitxi izan 50 eh, ah, urte bete dira, Cuban eh, ezarritako blokeo, bloqueo. Bloqueoaz eta gaur horren inguruan eitzen eh, dugu Elkarrizketa edukiko dugu gero siego ere bai elkarrisketa el elkarrisketa tatuko diogu eh, Jose Manzanerada di jo, eh, Jose Manzanerada euskadikuaren partaitzaile bat eta kuba informazioko bebai susendaria eta bueno gero dugu gure artean eta gero bueno betiko berria ga, gausapio daude beti besala eso sona que guiaz beti besala ere bai eta bueno eh, horri buruzari eh, hariko, hariko ahora o son dos mal ya así a berriquinas y información de todos los colores colores gustita con información E, eskerraldean ere erantzuna goreskudagoela nabarmendu indute Bilduko autetziak. Eskerraldeko udaletxeetan Bilduko eskain bat ordeskari politikoak a, a publikoa eskaini zuten eta datosen egunetan eragile sozial sindikal eta politikoek langilegoaren eskubien alde deituko deitutako mobilizazioi Aienati kemendua adiraziasmos. Bego Gutiérrez eta Jorge García, Barakaldoko autotxiek, eskerraldeke eskerralde osoko udaletxeetan, PS eta PNVko udalgobernuek ari diren kudeaketa kritikatut egin zuten. Herritarren gizarte eskubideen eta interesen kontrakoa izanagatik. Oeste alor publikoko langilek deitutako laurututako lanuztearekin eta, ea, eskerabertzalea, aralar eta alternatibalderdiek larun batean Bilbon deitutako manifestazioarekin bat egin zuten ere. Pues sí, y bueno, de Barakaldo se fueron a Bilbao y bueno, hubo bastante, bastante seguimiento de la huelga del paro de los servicios públicos Bueno, no sé si se conseguirá algo de lo que está pidiendo, pero pero bueno, ahí estaban por, por, por nuestros compañeros del Ayuntamiento apoyando la lucha sindical. Y bueno, 984 familias solicitan las SAE solo el día de apertura del plazo. El pasado lunes como los compañeros y las compañeras de Berriozuak nos anunciaron eh, se abrió el plazo de solicitudes de del Ayuntamiento para empezar a solicitar las ayudas de emergencia social, que como bien sabemos es bastante urgente en nuestro municipio debido a todos los desahucios y, y a la tasa de paro que cada día se incrementa más en Esquerraldea y en Maracaldo concretamente. Y bueno, en un momentito se abrió, eh, la cora era inmensa y en siete horas que, que estuvieron atendiendo, 984 familias pidieron cita para solicitar dichas ayudas sociales. Uh -huh. Entonces las citas están dando hasta el 17 de abril, recordemos que estamos a 10 de febrero, sí, sí. o sea, todavía hay citas para los próximos dos meses. Y bueno, se supone que hasta finales de julio nos empezarán a, a producir los primeros ingresos, ya que hay un retraso, bueno, se suele tardar unos tres meses desde la solicitud hasta hasta que se aprueba y se desembolsa el dinero, lo que, de bueno, no tiene mucho que ver la palabra, o sea, los tres meses con la palabra emergencia, pero bueno, así es nuestro ayuntamiento y creemos que, que los demás también. ¿no? Sí, por desgracia parece ser que no es el único que funciona así. luego Había, hay datos de la, de, de, de que los compañeros de río chaac nos comparten que nos dicen que se mantiene el recorte presupuestario del 50% del año anterior en, en las aes se endurece la normativa para el acceso a una ayuda para hacer frente al pago de alquileres de hipotecas es pues una, bueno, una es increíble que esté pasando eso cuando cuando cada día tenemos una manifestación en el pueblo por tema de desahucios Se reduce además un 50% la asignación económica para hacer frente a los gastos derivados del acceso y mantenimiento de la vivienda. Se eliminan las ayudas para las tasas de alcantarillado, basuras, el IBI… Y se limita únicamente a cuatro meses las ayudas para el resto de tasas, luz, agua. Además, eh, también se, le, se limita los recursos para los gastos derivados de la atención sanitaria que no esté cubierta por osaquidecha. O, o sea, que educación. las ayudas en sí, las ayudas de emergencia social se reduce todo lo que es emergencia. De todas maneras, si y hay cosas tan social, urgentes, ¿no? ahora eh, hoy ha salido publicado también el gasto que ha hecho el Ayuntamiento en una campaña publicitaria que han puesto por las marquesinas muy bonita y se han gastado 77.000 euros. En campañas únicamente en carteles para poner propiedades propaganda para poner las marquesinas de los autobuses. ¿Y qué es la campaña? Pues de que para que seas cívica. Ah, bueno. Y no pintes las paredes. Bueno, pues estaremos eh, en la calle sin sin casa y sin, sin aquí sin servicios de Osakidecha, pero bueno, seremos seremos muy limpias, sí. sí. Bueno, Rengoa Berriona de Kogu, eh, daki de aquí suenez ba, Barakaldoko Gaztea Asambladak sei urte beteko ditu ja e, urte urteontan eta horretarako, ba bestak beste, musika tal, taldeantzako leiaketa jarri du martxan. Talde Irabazle, que va ba, urte urrenako jaialdian jotzeko aukera izango dute eta azkenengoa eguna eh suen kantak aurkesteko apriaren 21ean izango da. Bueno, eh Naibaduzu apuntatu e, talde bakoitxak abesti bat edo bi bidali behar ditu bbarakaldogastea be, arroba gmail.com elbidera. Uh -huh. Lanak grabaduta ez dituzten talde, parte hartzeko aukera izango dute, bideoren bat bidali zuzeneko batekin. Hori da hiru kategoria izango ditugu orokorra, talde guztien artean gustukoena barakaldoko talderik gustukoena, eh auze hainjustu eh, herriko talde kultzatzeko eta euskarazko taldea ba gure iskontxo beltzatzeko eta bueno badakizu eh? abestiarekin batera taldearen izena jatorria kontaktua eta martxoaren 4 izango da azken eguna bidaltzeko gauza oh, hori y bueno ya sabemos que marcando hay una muy buena cantera de buena. de músicas jóvenes y, y bueno pues Aquí está la oportunidad de poder que pueda salir animamos, de otro otro grupo y que cuando, y los que ganen por supuesto que están invitados a a el ricolore a a, a, cantar a cantar y a lo que ellos lo quieran. Que quieran. Y bueno, la Barakaldo Costa ensamblada parece que está con un montón de curro últimamente. Eta, bueno, txapelketa horren aparte, bebai futbito txapelketa antolatu du. Uh -huh. Txapelketa marchoan eta pirillean zehar jokatuko da, eta finala elkarteren se segarren urtea herrenan jaia jokatuko da, oi no, da. izango dela Helenesan dauken beste la priaren 21 21ean. Izen emateko epea ere, eh ba gausa bera martxoaren 4an eta eh posta, euren posta electronikoan bbbarakaldogastea@gmail.com edo eh dotatuenti@corrontea.es erabiltaiteke ere. Jo, la apuntarse al fútbol, xabel, keta, a través del 20. Impresionante. Es que no tenéis cultura, no, es nunca, ya, no son, ya no son, lo que eran los gastecheros, eh. La madre que me parió. Bueno, y siguiendo también antes un poco con el hilo de todas las movilizaciones en contra de los recortes que está viendo últimamente, el pasado miércoles se realizó una rueda de prensa para anunciar la multitudinaria movilización que se espera que, que suceda el próximo viernes, el 17 de febrero, en nuestro pueblo. Esta manifestación que surge pues para denunciar la situación de crisis que padece nuestra comarca, sus altas eh, tasas de desempleo, como hemos recordado muchas veces, aunque nunca suficientes, cercana al 20% de la población, son las más altas del conjunto de Euskal Herria, y las políticas de recortes que aplicadas por los diferentes ayuntamientos, con el nuestro, con el Consistente de Baracaldo, a la cabeza. En tan solo un mes pues, se han incrementado en 1.556 las personas desempleadas en los cuatro municipios de la margen izquierda, Y del mes de diciembre al mes de enero, Baracaldo ha visto aumentado el número de personas en paro, ...en 752 o Saupay... ¿eh? ...una barbaridad... ...entonces bueno... ...el 17 de diciembre es... ...o sea de diciembre... ...el 17 de febrero es imprescindible... ...que todo el mundo... ...bueno, toda Esquerraldea... ...se junta eh, con esta movilización... ...ayer también eh, en, en Ilichia, en Gara... ...aparecía un artículo firmado por... ...por Cristina Marcos... ...por pichucoto ...por Perico Solavarría... ...donde hacían también un análisis... ...de la situación de Esquerraldea... ...muy al hilo también... De, ...del llamamiento a esta manifestación... Y bueno, eh, pues nada, invitamos a todo el mundo que esté en a las siete y media en la Bidionera el próximo domingo, al próximo viernes, eh, bueno para denunciar que 40.500 personas en la margen izquierda tienen un trabajo en precario con un sueldo inferior a los 900 euros y del total de contratos en precario el 60% corresponden a mujeres. ¡Qué joderse! ¿eh? Eh, 2.875 personas trabajan en las grandes superficies de la comarca, que aquí tenemos unas cuantas, con salarios muy por debajo de los convenios provinciales, con una media de 500 euros al mes. 51.062 hogares sufren situaciones de pobreza y, o tienen dificultades para llegar a fin de mes. Y en los dos últimos años, 7.419 familias han caído en el pozo de la pobreza y se ha incrementado un 17% el número de familias en situación de exclusión social. Y además, si esto no fuera poco, 331 familias han sido desahuciadas de sus viviendas en los nueve primeros meses del año 2011. Estos son datos facilitados por el Consejo del Poder Judicial entonces bueno los modelos diferentes colectivos que forman la plataforma contra la exclusión social asociaciones de vecinos y vecinas beríochoac Argitan, asambleas de parados van Cogaste locogatasamblada y los sindicatos eh, llaman y algunos partidos políticos llaman a la movilización el 17 de febrero a las siete y media en bidonera eso es Y bueno, pues otra noticia tampoco muy alentadora, eh, Goich Koto, eh, que es un joven baracaldés, cada vez menos joven, por cierto, eh, bueno, después de que lleva 10 años en la cárcel, la última vez que le vimos era bastante más joven que ahora, a eso me refería, sigue siendo joven, ¿eh? eh Goich, que eres Como me, diga, como me diga la Toñeja. Me la las... la <risa> bueno, pues el coche tiene un, una condena de 38 años y por si esto fuera poco, ayer 9 de febrero fue juzgado eh, para añadir con una petición fiscal de tres años de cárcel que se añadirían a, a estos 38 Sí. En estos momentos, además, se encuentra cumpliendo condena en la cárcel de Granada, es decir, a 20 kilómetros de Baracaldo, tras haber pasado por las cárceles de Soto, Navalcarnero, Daroca y Picasen. Eh, en esta última fue donde se sucedieron los hechos que motivan este juicio. Egoich, además, se encuentra en régimen de primer grado como interno FIES desde que ingresó en, en esta prisión. Y la Plataforma por los Derechos de los Presos, eh, Rira, ha denunciado que este juicio es consecuencia de una denuncia falsa presentada por un funcionario. Los hechos es que un funcionario del módulo 10 en el que se encontraba Egoitsch en Picassent y con el que anteriormente ya habían tenido tanto él como otros presos políticos discusiones a consecuencia de la actitud de dicho funcionario eh, tras negarse a, a retrasar la tramitación de las instancias que le entregaban. Estas instancias que, que presentan los presos eh, y las presas son requisito indispensable para cualquier solicitud de todo tipo, eh, visitas, asistencia médica o lo que sea. Y este funcionario en concreto pues se dedicaba a, a retrasar estos trámites, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, como sabía se negó a recoger la instancia estando en el horario establecido para ello, pues se desencadenó una discusión entre el GOIC y el funcionario en presencia de otro compañero de, de módulo. Y al volver después a la, a la celda, horas más tarde, se, se personaron en ella un grupo de carceleros y el jefe del servicio. Y entonces es cuando le notifican el GOITS que tiene una denuncia del funcionario por amenazas de muerte. Bueno, esta, esta denuncia es la consecuencia de que esté otra vez eh, en otro metido en otro juicio más, eh, aparte de los que ya ha tenido, y desde Rira de Baracaldo se denuncia que este nuevo ciclo político abierto eh, no puede detener este tipo de juicios farsas que ataca, atacan directamente a los derechos de los y las presas políticas vascas y siguen ahondando en una política absolutamente represiva y vengativa. Eso es. Desde aquí nuestro apoyo a, a Egoix y a su familia. Eh, él hizo una El juicio lo hizo a través de videoconferencia, pero la familia de él sí que estuvo presente en el juicio y bueno, pues nuestros ánimos a, a este proceso que, que vuelve a empezar otra vez. Bueno, y ya también eh, ya nos vamos un poco a Escalera, aunque no nos vamos muy lejos, eh, el Ayuntamiento de Ortuella ha tratado en el pleno de de esta mañana la detención de Pachi Gómez che gómez vecino ortuella fue detenido ayer por la policía española para cumplir 10 años más de cárcel tras pasar ya 20 en prisión como si no fuesen nada estos años en la aplicación de la famosa pues, doctrina doctrina paroz entonces el ayuntamiento ha tratado hoy en el pueblo a la y este y los hechos que fue ayer epache eh, fue detenido ayer a las die y cuarto en la calle autonomía de bilbo para que cumpla la ampliación de la condena de 10 años ...dictada en base a esta famosa doctrina. Este vecino ya pasó 20 años en las prisiones españolas... ...y estaba libre, si bien pendiente desde esta situación, desde 2009. Gómez, además, Pachi fue puesto en libertad en 2002... ...cuando cumplió las tres cuartas partes de la condena... ...y la decisión fue optada por la juez de vigilancia penitenciaria de Vizcaya... De, después de un año y cuatro meses que en libertad pues la audiencia nacional decretó su ingreso en prisión con fecha de salida de junio de 2006 sin embargo le aplicaron la doctrina par su defensa recurrió y fue se, otra vez estuvo eh, fue liberado en abril del 2009 pero la fiscalía bueno pues eh, ha presentado de nuevo este recurso y hoy pues mil años después pues se eh, ha sido detenido para cumplir esperemos que no otros diez años más de condena Y bueno, vuelve a entrar en prisión otro otro preso con eh, bueno, las condiciones o sea, fuera de la legalidad, con una doctrina que, que es ilegal y, y todas las reivindicaciones que se están llevando a cabo en la Escuela de Río últimamente, enmarcadas también en el nuevo proceso político, sobre todo de, de los presos que, que ya han cumplido la condena y, y los presos pues que, que tienen situaciones de enfermedad o diferentes situaciones personales que, que, pues, que no favorecen su estancia en la cárcel, pues bueno, se los están pasando por el forro como, como, como siempre. Y nos vamos a Bilbao, donde el martes 7 de febrero eh, el comitente internacionalista Ascapena y Euskadi Cuba convocaron una concentración de protesta para denunciar los 50 años del bloqueo criminal contra Cuba. ¿Fue el 3 de febrero eh, cuando se hizo...? 50 años cuando fue el cumpleaños el anticumpleaños y bueno la protesta en apoyo a la isla de la isla rebelde dicen ellos eh, comenzó a la siete y media en un ambiente bastante hostil porque hacía un frío que flipas eh, en Bilbao pero bueno ahí los compas y, y las compas de internacionalistas se juntaron unas cuantas para, para recordar a, a la sociedad bilbaína que, que en esa isla todavía pues sigue habiendo un bloqueo que les castiga pues por haber estado en contra de, del capitalismo y, y del mundo en general, ¿no? Eso es. Además, y ya os recordamos que es hoy va a ser este el bloqueo va a ser el tema de, de nuestro programa y que enseguida y también enseguida vamos a darle paso luego también a la entrevista a nuestro compañero de Comités, que él nos va a contar, vamos a ahondar ya mucho más en de Euskadi Cuba. Eh, perdón, de Euskadi <risa> <y> Cuba. <risa> que nos va a contar muchas más cosas. Y bueno, mañana sábado 11, aunque los carteles digan lo contrario, eh, a las cinco y media sale una manifestación convocada por la LAR, EA e Izquierda Berchale desde la casilla y no desde el Sagrado Corazón. Que nadie, que nadie vaya a Sagrado Corazón porque esa es de gesto por la paz los que quieran ir a la de gesto por la paz que vayan a la de gesto por a la a paz mí me gusta mucho la pero, pero si, mucho si queréis bonito. ir a esta en concreto que, ah. que está reivindicando un, un nuevo modelo social y económico fundamentado en la soberanía política y económica en la cita se, se ha trasladado a, a la casilla así que volvemos a recordar a las cinco y media en la casilla Bueno, y ya hemos terminado con las noticias de hoy eh, nos vamos con las colaboraciones hoy tenemos una nos ha llegado una colaboración a nuestra quesa potea eh, y en estas en esta ocasión pues una queja vecinal motivada por las prácticas habituales de las famosas brigadas de limpieza municipales en este caso un vecino de bagacha nos ha, nos ha enviado unas fotos que muestran el derroche de agua desarrollado por parte de estas brigadas y ...que riegan en las calles... ...incluso en los días... ...en los que jarrea muchísimo... ...la foto muestra como la boca de riego queda abierta... ...malgastando además grandes cantidades de agua... ...así que os invitamos a entrar a nuestra página web... ...para que veáis las fotos... ...y, y es cierto... ...yo como vecina de cerca de la rico plaza de Baracaldo... Eh, ...confirmo que sí... ...queda igual que caigan chuzos... ...pero que, que riegan, que riegan todos los días... ...por la plaza aparece las piscinas de Borosti... ...riegan el cemento no las plantas... Eh, ...además... Pues os ponemos una cancióncita cubana Mientras vamos localizando a José Manzanera Y ahora volvemos ¡Viva la revolución! ¡Viva! ¡Sí por Cuba! multiplica el honor y la gloria de nuestro pueblo contra el cual se cual se estrellarán sus planes genocidas se lo aseguro Vente pa aquí a charlar un poquito. Padabada virandara bachira, nadara bachira pam. Vente pa aquí, no me dejes solito. Padabada virandara bachira, nadara bachira pam. Bueno, pues como ya os contábamos en la presentación del programa, eh, hoy vamos a hablar sobre todo el 50 anti-aniversario del bloqueo cubano. El pasado 3 de febrero se cumplieron 50 años del bloqueo, eh, el mismo que ha sido condenado 20 veces por la Organización de Naciones Unidas y por todos los países, a excepción de Israel, como, como no, de acuerdo con la última votación del 20 de octubre del 2011. Bueno, la isla de Cuba desde el año 1960 lleva... Bueno, lleva sufriendo un bloqueo. Y tenemos a José Manzanera, que es parte del equipo de Cuba Información y también parte de, de la organización Euskadi-Cuba, que nos va a profundizar mucho más en este tema. Y, bueno, a ver si le tenemos ahí en el aire. José, ¿estás por ahí? Sí, por aquí, por aquí. <risa> oye, okay, Torri, José. Bueno, yo me digo un poquito. A ver, te oímos un poquito bajo. Sí, sí, sí. A ver, se me oye. Probando, probando. A ver si... A ver ¿Tú nos oyes bien? Eh, sí, soy sí, bueno, un poquito bajo también, pero... Eh, bueno, pero nos podemos entender, ¿no? Más o menos. <risa> vale. Bueno, antes de antes de empezar con el tema, que es encima bastante como pesado, así fuerte, sí. vamos a hacerte unas preguntas para conocerte un poquito más sí. y para que tú nos conozcas también a nosotras. Ajá. Y bueno, pues ahí van. Muy bien. José, ¿de dónde eres? ¿De qué barrio? decir que soy del barrio de Basurto, en Bilbao. Ajá. ¿Y qué falta y qué sobra en tu barrio? Bueno, realmente yo ahora soy más bien del barrio del casco viejo, pero eh, que es del que igual puedo hablar un poco más, que es donde vivo. Dale ahí, dale ahí. Eh, bueno, que pregunta más complicada. Sin profundizar, ¿eh? ¿eh? ¿Eh? Así, ah, lo primero que se te ocurra. sitio más para, para estar con él, ¿no? Muy bien. Eh, algún, equip, algún equipamiento más para, para el niño, posiblemente. ¿Y qué falta? Eso, ¿y qué sobra? ¿O sea, que sea, <risa> <risa> ¿qué sobra? ¿Qué eh, Pues no, pues, <risa> pues no lo sé. No lo sé qué sobra. tendría <risa> Tendría que pensarlo... Tendría que pensarlo no, no sé qué decirte quizá um, a mí <coughs> a mí lo aunque en el casco viejo el, el casco viejo es un barrio o es una zona peatonal no todo pero prácticamente todo pero a mí particularmente me suele molestar bastante la, la presencia de los coches en, mm. en, en la ciudad en general ¿no? entonces todo lo que tiene que ver con aunque no haya sitios por donde pasear tranquilamente eh, o que esté un poco mejor regulado el tema de las cargas y las descargas, todo esto a veces <coughs> a mí me provoca algún algún trastorno, ¿no? Entonces, uh -huh. en ese sentido, pues quizá sobra algún que otro coche. Uh -huh. Ya sabes que te estamos llamando desde Baracaldo. ¿Qué te viene a la cabeza, lo primero que te venga te venga a la cabeza cuando oyes la palabra Baracaldo? cabeza, bueno muchas cosas una me viene a la cabeza el café del teatro a <risa> o sea que ya tengo algún año sí <risa> eh, y bueno por supuesto los por supuesto los altos hornos ¿no? eh, me viene a la cabeza a la cabeza pues clase trabaja la clase trabajadora de, de la margen izquierda eh, y bueno también me vienen a la cabeza pues, pues muchos cambios que ha habido en, los, en las últimas décadas. Sí. ¿Y un, un sitio en el, eh, que te gustaría conocer y uno que no? ¿Perdón? ¿Un sitio, un lugar en el mundo eh, que te gustaría conocer y otro lugar que no te gustaría? Me gustaría conocer... Me gustaría conocer eh, quizás los países... Quizás al... al Algunos de los países árabes, sobre sí. todo algunos de los países de los que tanto se habla últimamente y a los que tanto se les señala eh, con motivos de, de la guerra o de las guerras imperialistas. Y, y desde luego sitios a los que no me gustaría ir para nada hay muchos. Sí. Y casi todos casi todos están en este mundo occidental, ¿no? todo, todos aquellos sitios que tienen que ver con el... ...con los grandes templos del consumo... ...las Disneylandias y todo eso... ...pues realmente no me interesan para nada. Bueno, y ya para terminar... ...te dejamos pedir un deseo. Mm. No te aseguramos que se vaya a cumplir, ¿eh? Pero pídelo. <risa> pues... Eh, ...se suele decir que la paz en el mundo... Es el, <risa> ...es el deseo... ...el mejor de los deseos, ¿no? Pero... ...como la paz no puede... ...no puede existir si no hay justicia pues mi sueño desde luego es de, es de un mundo donde donde donde haya una sociedad mucho más equilibrada y eso eso tiene un nombre se llama socialismo. Uh -huh, uh -huh. Ese sería el, el mayor de mis deseos desde luego. Muy bien, es que el casco, es que el casco. Claro. Bueno, pues ya hemos contado que vienes de Euskadi Cuba y que dentro de Euskadi Cuba también hay un proyecto que se llama Cuba Información. Cuéntanos, cuéntanos qué, qué es Euskadi Cuba y cuéntanos también qué es Euskadi, eh, Cuba Información. Bueno, pues eh, la asociación Euskadi Cuba es eh, la Asociación de Amistad con Cuba de aquí de Euskalerria de, del País Vasco eh, que se fundó en el año, se fundó en el año 1989. Eh, es una de las muchas que hay en el mundo con digamos que, que practica la solidaridad específica con, con cuba y con la revolución cubana ¿no? eh, por poner un ejemplo en el, en el estado español yo creo que hay cerca de cerca de no seis sé si 60 o 70 asociaciones digamos que mm, ...con ámbitos geográficos dispares... ...que pueden tener la, el mismo perfil que Euskadi y Cuba... ...y ¿no? Euskadi Cuba entonces forma parte de, de algo... ...que hemos llamado el Movimiento Internacional... ...de Solidaridad con Cuba... Uh -huh. es, una, ...es una asociación que hace solidaridad política... ...con la Revolución Cubana en diversos campos... Eh, ...uno de ellos es la Cooperación para el Desarrollo... ...que desde luego la interpretamos como una forma... ...de solidaridad política con, con el proceso cubano... Eh, otra es eh, incluso puede ser la ayuda material, la ayuda humanitaria y por supuesto eh, todo aquello que tiene que ver con, con la sensibilización, la información, la contrainformación, eh, el acercar la realidad de, del pueblo cubano a, a, nuestro, a nuestro territorio. Y en los últimos años hay que decir que estamos tratando de trabajar el asunto de la información porque dentro de la, de la, de la guerra mayor que sufre Cuba, eh, pues el asunto mediático es cada día más eh, fuerte. ¿no? O sea, el, el, el ataque que sufre el proceso cubano desde los grandes medios de comunicación, que, son una, que yo diría que son el, el ariete o la, o la vanguardia en estos momentos de una... ...durante una guerra eh, contra el proceso cubano, contra la revolución cubana. ¿no? Uh -huh. En ese ¿Veis? sentido, en el año 2007, bueno, en el año 2006... ...se nos ocurrió eh, montar Cuba Información... ...un medio de, de comunicación mm, con distintos soportes... Eh, ...y utilizando el canal de Internet... ...y mm, cuyo, digamos, producto estrella, por así decir... ...fueran la, la producción de vídeos explicativos de cómo los medios de comunicación nos mienten acerca de Cuba, ¿no? Y, bueno, a partir de ahí, a partir de la creación también de un periódico, de un programa de radio, que, que lo hacemos en, en Tastas y Ratilibreá, y, y se, luego se emite en otras radios comunitarias de América Latina, etc., eh, bueno, pues surgió un grupo de gente que ha ido expandiéndose a diferentes países uh -huh. y ahora Cuba Información no es un proyecto solamente de la Asociación Euskadi Cuba, aunque la Asociación Euskadi Cuba lo eh, lo cubre y es de alguna manera el corazón y el pulmón y todo lo demás, pero colabora en este proyecto gente de, pues qué sé yo, desde cubanos emigrados que viven en, en Rusia o en Ucrania, hasta personas de la, de la del movimiento de solidaridad con Cuba en la Patagonia. Eh, mucha gente en Estados Unidos por supuesto en cuba etcétera ¿no? entonces bueno cuba información mm, se ha convertido en los últimos tiempos en una especie de pues, bueno, pues, de, ventana, ¿no? sí, sí, de ventana de ventana de, de otra realidad eh, que queremos acercar de, sobre sobrecuba ¿no? sí. uh -huh. y cómo se puede acceder a, a esta a esta ventana para la gente que no lo conozca eh, cuba información es la es la página web Del, a través de esta página web se puede acceder tanto a los vídeos como a las noticias escritas, incluso a la propia publicación en papel, en este caso en internet, en pdf, se pueden oír todos los programas de radio, empezamos en el año 2007 y creo que ya llevamos como unos 200 y pico programas y, y luego ya digo tenemos también un, un periódico en papel que es trimestral que se que son 13.000 ejemplares se distribuyen en diferentes lugares del Estado español y, y bueno, luego a través de los, de los canales habituales de las redes sociales, uh -huh. Facebook, Twitter, bueno. sí. Y José, ¿qué es el para que la, para la gente que, que no lo sepa qué es el bloqueo y qué ha supuesto estos 50 años para para Cuba? Eh, bueno, el el bloqueo lo que es yo me remitiría a una, a una frase que en el, año, en el año 60 la decía bueno, la aparecía en un, en un documento oficial del gobierno de Estados Unidos eh, que dice exactamente así dice la mayoría de los cubanos apoyan a Castro sí. el único medio para enajenar el apoyo interno es a través del descontento el desaliento basado en la insatisfacción y las dificultades económicas, ...y nuestro objetivo es negarle dinero y suministros a Cuba... ...para disminuir los salarios reales y monetarios... ...a fin de causar hambre, desesperación y el derrocamiento del gobierno. Esto es esto aparece en un documento del año 1960. Sí. El, el, la revolución había había triunfado un año antes aproximadamente. Ya se estaban aplicando diferentes sanciones eh, contra Cuba... Y es en el año 62, es decir, dos años después, cuando Kennedy eh, firma mmm, oficialmente, formalmente, digamos, la ley principal del, del bloqueo, la orden presidencial. Ya digo que el bloqueo ya, de alguna manera, ya había estado presente desde el propio triunfo de la Revolución. Lo que persigue el, el bloqueo es, finalmente, causar las dificultades económicas suficientes para que producto, de ellas el pueblo cubano se levante en contra de ese régimen o ¿no? de ese sistema político eh, que Estados Unidos trata de, de aplastar ¿no? y trata de aplastar mmm, a lo largo de la historia por diferentes causas o con diferentes argumentos en el primer en el primer momento al triunfo de la revolución eran las expropiaciones las nacionalizaciones de las empresas norteamericanas ¿no? hay que recordar que la la eh, como la Unifruit Company o, o Texaco o todas las compañías multinacionales de Estados Unidos eh, fueron poco a poco nacionalizadas por el, por el gobierno revolucionario, que ofreció a Estados Unidos un sistema de compensación de indemnización. El gobierno de Estados Unidos no lo aceptó, fue uno de los pocos gobiernos, porque hubo otros en Europa, por ejemplo, que sí lo aceptaron, Y entonces eh, impusieron el bloqueo como una forma, digamos, de, como una forma de, de guerra para acabar con el proceso revolucionario. Pero después la justificación del bloqueo a lo largo del tiempo ha sido otra, ¿no? En, eh, cuando existía la Unión Soviética como socio comercial de, de Cuba, eh, era el, el asunto de la Guerra Fría, ¿no? Era el, el, el fantasma o la amenaza del comunismo. Y en los... Y, después de cuando ya desaparece la unión soviética a partir de los años 90 ha sido el argumento ha sido la excusa de los de los supuestos derechos humanos por ciento eh, curiosamente un país que bombardea países que interviene que que tiene bases militares en todo el mundo que tiene un centro de torturas en, en la base de guantánamo en un territorio además robado a cuba y eh, curiosamente el, el supuestamente le exige el respeto um, de, a los derechos humanos a otro país como es Cuba. ¿no? Sí. Bueno, eh, el bloqueo mmm, son muchísimas cosas, es decir, el, el bloqueo es un embargo comercial, pero es además de un embargo comercial, es decir, que Cuba no puede comprar nada en Estados Unidos excepto algunos renglones muy determinados y con algunas eh, características especiales, pero mmm, ni puede vender a Estados Unidos, pero aparte de eso son muchísimas otras cosas. ¿no? Son una serie de presiones a terceros países para que no inviertan en Cuba. Es eh, la presión de Estados Unidos a, a los organismos financieros multilaterales para que Cuba no reciba un solo préstamo eh, de, digamos de, de crédito internacional. Prácticamente no existe un país en América que no tenga un solo crédito Una sola, una sola línea de, de crédito del Fondo Monetario o del Banco Mundial, Cuba prácticamente es el único eh, y, y son muchísimas otras, ya digo, muchísimas otras eh, formas de presión, de sanción, etcétera, que si, que si queréis, bueno, pues podemos ir repasándolas poco a poco en el, en el programa. Uh -huh. pero Bueno, parece que, que, que esta frase que, es que se escribió en el 1960 tampoco ha tenido, o sea, no ha cumplido su objetivo, ¿no? Parece que los 50 años no han servido como Estados Unidos pensaba para, para que la gente derrocar al gobierno pues por la causa de hambre y la desesperación y, y todo esto, ¿no? Eh, no, no, porque realmente, bueno, en, es, en estos 50 años han pasado muchas cosas, es decir, Cuba... ...cuando es aislada al comienzo del, del periodo revolucionario... Cuando es, eh, ...cuando es cuando Estados Unidos trata de aislarla... Eh, ...bueno, pues se alía con, con quien le ofreció la mano en aquel momento... ...que fue el, el campo socialista, la Unión Soviética... ...que llega ya a principios de los años 70 a unos acuerdos con el CAME... ...o con el Comecon, como se conocía aquí... Eh, El problema es cuando cae todo ese, todo ese sistema, cae la Unión Soviética y en los años 90, bueno, pues Cuba de alguna manera no solamente sufre el bloqueo que ya que ya tenía Estados Unidos, sino también la desaparición de todo su esquema de, de apoyo comercial, ¿no? Uh -huh. eh, en, en todo este tiempo, Cuba... Dentro de los países del sur y dentro de los países de América Latina ha conseguido cosas que yo diría que son un sueño ¿no? para, para muchísimos pueblos del mundo. Ha conseguido eh, un sistema sanitario decente para toda la población, eh, un, un elevado nivel cultural de su población a pesar de digamos de su pobreza material. Eh, ha conseguido un nivel educativo que es avalado hoy en día tanto por la UNESCO como por otros organismos del complejo de Naciones Unidas, ha conseguido, bueno, pues que, por ejemplo, UNICEF haya certificado un año más este año pasado que, que Cuba es un, el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa, eh, incluso ha conseguido cosas... Eh, como, que, ...como que sea el país del mundo... ...que tiene más cooperantes solidarios... ...en otros países, ¿no?... Uh -huh. ...o sea, siendo un país del, del llamado Tercer Mundo... ...y sin embargo tiene a 40.000 cooperantes... En, ...en más de 100 países... ...bueno pues, todo eso lo ha conseguido... ...a pesar de estar bloqueado... ...porque, bueno, pues... ...finalmente su, <ríe> su filosofía... ...su ideología... Mm, ...ha ido caminando... Mm, ...con el bloqueo al lado... ...pero también, bueno, pues con un objetivo muy claro, ¿no?... ...que es eh, intentar eh, conseguir otras relaciones con, con los pueblos del mundo... ...basadas fundamentalmente en, en la solidaridad. Uh -huh. Y en ese sentido es importante todo lo que está pasando ahora en, en América Latina... Eh, ...con sus pasos adelante, sus pasos atrás... ...la creación de, del ALBA, de la alternativa bolivariana para, de, para los pueblos de nuestra América la CELAC y otra serie de, de pasos que se, que se están dando, donde Cuba indudablemente está teniendo un papel importante. Aparte de sus relaciones más internacionales, las relaciones más internacionales de, de Cuba, a nivel interno también parece que, que han comenzado una serie de transformaciones Sobre, to, de, sobre todo después de todas las asambleas realizadas eh, en los barrios, centros de estudio y de trabajo en todo el país y el sexto congreso del Partido Comunista que, que fue el año pasado y hace un par de semanas la conferencia política del PCC ¿y cuáles son los cambios principales que se están dando después de todas estas asambleas? ¿Cuál es la actualidad? Más a lo, a lo interno, a, a lo externo igual ya se conoce más los procesos de la ALBA y así pero a lo interno tampoco llega mucha información de Cuba eh, ¿cuál es la situación en este momento? Bueno, Cuba como dices está en un proceso de transformación de su modelo económico eh, cuba ha tenido un modelo altamente centralizado eh, muy est muy estatizado es decir donde la economía la ha tenido bueno la sigue teniendo eh, o la sigue llevando el estado pues prácticamente en un 90% y eh, al margen de lo que es la agricultura, donde sí ha habido un, una parte importante de digamos de sector de pequeño sector privado y también de, de sector cooperativo en los en el resto de sectores de la economía, el Estado ha tenido un papel fundamental y ha, y ha controlado prácticamente el 90% de toda la de todas las empresas y de las estructuras económicas. Eh, Cuba a partir del Del congreso del sexto congreso del partido comunista de cuba y de la aprobación de 313 lineamientos que fueron debatidos con toda la, con toda la población en, en, bueno en varios centenares de miles de asambleas en todo el país eh, se aprueba que eh, una parte de esa estructura empresarial y productiva del país eh, digamos se desgaje del estado eh, en el sentido de que ...no que se privaticen las empresas... ...sino que se potencie la, la creación... ...pues de pequeñas, de pequeñas empresas familiares... ...lo que podríamos hablar en otro, en otro ámbito geográfico... ...de economía popular, ¿no? Eh, en, en Cuba se está hablando de, de los cuentapropistas... ...o los autónomos que pudieran ser aquí... Eh, ...pero también se está hablando ahora... ...de la, de la aprobación de una ley de cooperativas... Eh, para potenciar el, el sector cooperativo no solamente en el campo, donde es muy fuerte, sino también en, en sectores, por ejemplo, de los servicios, ¿no? Eh, qué sé yo, todo el, todo el tema de, lo, de la gastronomía, de los restaurantes, las peluquerías, todo eso mmm, va a empezar a funcionar o ya está empezando a funcionar poco a poco fuera del sector del Estado. ¿no? Uh -huh. y, y bueno... Y, bueno mente lo que se persigue con esto es que la producción aumente que el sentido del trabajo que se había perdido mucho pues pues por una eh, pues por lo que ocurre en muchos lugares ¿no? que la, la poca motivación etcétera eh, pues bueno se recupere no se recupere el, el sentido del, eh, de querer hacer bien las cosas de dar un buen servicio y esto no quiere decir Que, el, ...que la economía no, no vaya a tener al Estado como, como instrumento o como elemento rector. O sea, va a seguir siendo, la gran empresa va a seguir estando en manos del Estado... ...no se va a privatizar absolutamente nada, pero sí dentro de estos pequeños sectores... ...de la distribución y de otros, eh, pues bueno, va a tener mucha más importancia... lo privado o lo no estatal, ¿no? Ajá. Uh -huh. Y bueno, ya eh, disculpa, tenemos ya se nos está acabando el tiempo, o sea, es la verdad que nos encantaría seguir toda la tarde, pero ya sabes cómo es aún las cositas del directo. Sí. Y ya igual para terminar y así brevemente, ¿qué podemos aprender de la Cuba del 2012? ¿Tendremos bloqueo para mucho tiempo? Bueno, yo el, el bloqueo va a continuar. No, no parece que ni este presidente de Estados Unidos, Obama, eh, ni, ni el que venga después... ...que desde luego si es republicano... ...no vamos a esperar que, que las cosas vayan a mejor... Eh, ...pero bueno, podemos aprender de, de Cuba... ...yo diría que lo que podemos aprender sobre todo son valores... ¿no? ...son valores, es educación... Eh, ...sin idealizar absolutamente nada del pueblo cubano... ...que, que tiene también sus eh, sus defectos... ...o sea, no, no, a mí no, no me gusta tampoco poner las cosas de color de rosa... cuando ...cuando se habla de Cuba... Eh, porque creo que es un país complejo como todos y, y que tiene contradicciones y, y bueno cosas de todo tipo pero sí es cierto que es que cuba es una, es una sociedad que si la comparamos con otras sobre todo con otras que tiene a su alrededor es una sociedad mucho más equilibrada eh, donde donde todavía los valores de la solidaridad y del compañerismo y de y del humanismo en, en, en los ejemplos más cotidiones eh, está presente, ¿no? Entonces podemos aprender sobre todo de, de ellos y de ellas ese sentido de la, ya digo, de lo de lo, de lo comunitario, de del ayudarse unos a los otros. Eh, yo creo que es el, lo que más lo que, eh, o de, de lo que más podemos aprender en estos momentos de Cuba y de su pueblo Bueno José, pues muchas gracias ya, ya están los, los que vienen después del siguiente programa aquí mirándonos <ríe> con cara de ya nos tenéis sí. que ir Te agradecemos mucho que, que hayas utilizado un trocito de tu viernes tarde para compartir con, con todas nosotras pues, toda esta información Y bueno, pues seguiremos, seguiremos informando de las cosas que, que también estamos leyendo de vez en cuando en Cuba Información y contándolas aquí en la radio cuando cuando podamos. Uh -huh. Y bueno, pues pues a ver si se acaba el bloqueo y a ver si esa isla se extiende un poco más al resto del mundo. <risa> es que recasco. Pues es que recasco. Bueno, grate. Agur, agur. Agur. Agenda, agenda, agenda, agenda. Agenda. Bueno, pues en un titá vamos a hacer la agenda rápidamente, eh, recordar que mañana, mañana a la una de la tarde habrá una concentración en Hortuella para pedir la excarcelación de Pache Gómez, vecino del pueblo que fue detenido ayer en aplicación de la doctrina Parot. A la una en Hortuella. Mainera tamien, eh, Bilbon, Bilbao, eh la casilla eh, bostartitan, eh, bueno, krisia enkontrako eta bueno, Murrizketaren kontrako manifestazioa. Hori da. Astelenean, eh otsela 13 eitsaldi da, eh retorna, nueva gestión de los residuos de envases. Eta izango da sua kulturetxean, unamuno kalean, Barakaldo. E, ordua seiretan Eta bertan egongo dira mintxagai Ekologistak marchan eta sagarrak El miércoles 15 En la Biblioteca de Sestau Habrá una charla sobre Tambien sobre el tema de los recortes eh, A las 7 uh -huh. Y ya pues eh, para terminar el jueves 16, ta tornostegunean ama seyan, Barakaldoko Gaztea Asambladak, Cinema Nosotros alimentamos el mundo. Filmarekin eta Arratsaldeko Saspita Erditan izango da Ekobaraka Lokalan, eh San Juan Kalearan, Mar Udaletxe Hekaldean dagoen Lokalian. Y bueno, aquí acaba nuestra agenda express. Y bueno, urrengo, y nuestro, programita y nuestro programita de hoy, también, también, de hoy que ya nos hemos pasado de la hora. Así que bueno, Urengarte Esquerricasco Oregote Agatik Esquerricasco Jose Ere eta. Urera Tortsa Eta Urren Arte Adiós A la deriva la noche <tose> El Baba del la luna bola de